En los tiempos que corren, para elegir una carrera, hay que elegir bien. Elija una carrera con futuro. Sea dirigente. Gane muchos pesos. Obtenga fama y mujeres hermosas. Estudiando en su casa y por correo con los mejores cursos brindados por los mejores docentes. Salonia School, una institución dedicada a la formación de dirigentes. El 18 de mayo, Raúl Alfonsín vuelve a la política después de seis años de ausencia. Y para que su reingreso no sea traumático, acaba de inscribirse en nuestro curso de cambio de imagen. Aquí tenemos un ensayo de su nuevo saludo Bueno, a ver, a ver pongan la grabación, muchachos Vamos. Dale, dale, flaco A ver, a ver, Raúl, usted se acerca al micrófono despacio Más, grítose, cerca, eso sí, ahí. más cerca, más cerca Bien. Grita compatriotas ¿eh? no, no, no, no tan de frente que va a golpear el micrófono Y luego hace con las manos ver, Identificado con su regreso no, no tanto movimiento de mano Háblele a la gente como siente que tiene que hablar, a ver Compatriotas no, no ¡Ah! ¡De no. rodillas, no! Habla de más despacio que no... Entiendo. ¡De rodillas, no! ¡Vigor, fuerza, no por no favor! ¡No le grité que no te entiende! ¡No le grité que no te entiende! Sus manos deben traducir una respuesta a este gobierno. A mí, a ver... ¡No, carrieta! ¡No sea no, bravo! No. ¡Otra vez! ¡Otra, Sáquese. otra vez! ¡Sáquese otra la manga! Para, para, para, ¡Para qué! ¡Para qué! ¡Fue presidente! Yo digo que acá. ¡Por favor! No, no, yo diría... ¡Vamos a probar al revés, Raúl! Ra ¡Venga, Raúl! ¡Raúl! ¡Venga! ¡Un no, hombre grande! No, hombre. Haga, haga como que es... Es, eh, engrana por cualquier cosa. cosa. El final del discurso, el final. ¡Felices Pascual! ¡No, no, no! no ¡Supén adelante! No, no, no hay caso, no hay caso. No, no, el mejor saludo que hizo en su vida es cuando se despidió del gobierno. Favor. El curso de cambio de imagen de Salonia School incluye coafer, dentista, maquilladores, cirujanos plásticos, Y todo lo necesario para que, a Alfonsín, la gente no pueda reconocerlo. Pero a la hora de las definiciones, a las cosas hay que llamarlas por su nombre. Y para esto, Salonia School tiene el mejor curso. El de oratoria. El mismo que sigue el presidente Menem. Podemos mirar a nuestros niños y jóvenes a los ojos. Podemos mirar a nuestros niños y jóvenes a los ojos. Y decirles sin hipocresías. Y decirles sin hiproque, hiproque, hipocresía hip hipocresías. Hipocresías. hipocresía que le legamos un mundo. Porque mejor que decir es hacer. El legado que estamos recibiendo. El legamos. El legado. legamos el legado el legado que estamos recibiendo porque para prometer hay que saber pronunciar y especialmente este especialmente sector tan importante sector tan que es el sector que dinamiza que sector que dinamiza dinamizador de la economía y el trabajo dinam y dinamizador, dinamizador y human y namizador y, y dinamizador de a poco dinamistal dinamizador timanis de poco dinamizador timanis tim y despacio dale dale popé dinamizador dinamizador carlo dale carlos timanis tim Gracias a esto se entiende por qué los hechos son preferibles a las palabras. Sea dirigente Escriba ya a Salonia School Y podrá llevar adelante sus empresas Salonia School Y recuerde Que una excusa bien dicha Es un dirigente que dura unos días más Porque en política nadie es dueño de la razón absoluta Absoluta, absoluta Absoluta, absoluta